Sí, buen día. Bueno, eh, de cara a la temporada tenemos organizadas varias actividades, no solo turísticas en Carmen de Patagones, sino también en el interior del partido, en la localidad de Bahía San Blas, Balneario los Positos y, bueno, en eh, la cabecera del distrito Carmen de Patagones. Este sábado 6 daremos comienzo a todas las actividades turísticas en la localidad del Balneario de los Positos con la fiesta provincial de la Ostra, como anteriormente mencionabas. Eh, vamos a estar haciendo una degustación de pescado en el horario del mediodía... ...junto a las actividades recreativas de cultura y de deporte. Y después finalizaremos un poco la jornada recreativa con una caminata ecológica... ...por medio de una profesional de la Universidad de, Nacional de Río Negro, una bióloga... ...que nos va a estar comentando acerca del avistaje de flora y fauna. Y después dentro de todas las actividades que tenemos para ofrecer en, en el mes de enero... ...se van a desarrollar actividades en Bahía San Blas... ...de degustación de pescados... ...y este ciclo de caminatas ecológicas... ...en conjunto con la universidad y avistaje de flora y fauna... ...porque creemos que eh, tanto la reserva de usos múltiples... ...de Bahía San Blas, como también los balnearios del interior... ...poseen una gran riqueza de flora y fauna... ...para que los turistas informen acerca de nuestro, de nuestro medio ambiente... ...y lo que es la ciudad de Carmen de Patagones... El fin de semana que viene, viernes 12, vamos a tener una cata de vino de la mano de Andrés Papático Ruibal, representante de la bodega Guapisa, una bodega que nos acompaña aquí cerquita, en la localidad de San Javier. Y este esa sí va a ser rentada, va a tener un costo de 6.000 pesos y con previa inscripción. Este, más o menos esas son las actividades que vamos a estar manejando en la temporada de enero. Y después ya daremos a conocer la nueva gama de actividades para el mes de febrero. Muy bien, en el caso de la fiesta provincial de la Ostra, tengo entendido también que bueno la noche se hace la tradicional paella con ostras y también va a haber eh, números musicales. Exactamente, tiene un costo de 1.200 pesos la inscripción a la cena y este y bueno se va a poder degustar claramente una exquisita paella con un producto típico de allí, que son las ostras. Muy bien, en el caso del transporte, eh, cada uno con vehículos particulares en este caso. Sí, exactamente. Muy bien. Se informa que el camino va a estar transitable, que tomen todas las precauciones correspondientes. Todas estas actividades al aire libre están sujetas a condiciones climáticas, pero desde ya lo que es la cena y baile de la noche se van a realizar en el Zoom de la localidad del Bañario Los Positos y no va a pasar nada con, con el clima. Bien, bueno, y en cuanto entonces a las actividades planeadas para lo que va a ser el turismo aquí en el partido de Patagones, eh, ¿cómo, ¿cómo la ven con la situación económica? ¿Creen que, que, bueno, que va a ser concurrido? Ya están empezando a llegar, imagino, también turistas a la zona. Sí, correcto. Estimamos que llegue la mayor cantidad de turistas posibles teniendo en cuenta las condiciones económicas en las que se encuentra el país, pero estamos manejando una, un rango de tarifas accesibles a la billetera de cada uno de, de nuestros visitantes. Los precios no han cambiado de la temporada anterior, o al menos por el mes de diciembre. Y este y bueno, nosotros brindamos todo tipo de actividades, en la mayor parte gratuitas, para poder acompañar también eh, una linda temporada estival en cada una de las familias y aquellos que nos visiten. Muy bien, por último, eh, comentarle también a las personas que están escuchando cuáles son los horarios en los que atienden en la oficina de turismo de aquí de Carmen de Patagones eh, para quienes deciden acercarse y conocer también todas las propuestas. Exactamente, nosotros contamos con tres oficinas de informes turísticos, una se encuentra en Carmen de Patagones, la otra en el balneario de los Positos y la otra se encuentra en eh, Bahía San Blas. En la localidad de struder también contamos con nuestra presencia de nuestra anfitriona turística que va a hacer un, una parte de su jornada laboral en la Casa de la Cultura. La pueden encontrar allí, Casa de la Cultura de, de Stroeder. Y luego en el Museo de Stroeder, en la localidad de, de Stroeder también. Eh, los horarios son de 7 a 20, de lunes a viernes, sábados, domingos y feriados, de 10 a 13 y de 17 a 20.